Cuentos de hadas españoles. Alí Baba y los 40 ladrones. Hace mucho tiempo en una ciudad persa vivía un mercader de alfombras que tenía dos hijos, uno llamado Kasim y otro Alí Baba. Tras la muerte de su padre, el codicioso Kasim se quedó el negocio, engañando al inocente Alí Baba. Kasim se casó con una mujer rica Alibaba tenía que mantener a su mujer e hijos. Se ganaba el pan cortando y vendiendo madera. Un día, Alibaba estaba recogiendo madera en el bosque. De repente, oyó el galope de muchos caballos. Se ocultó tras un árbol porque tenía miedo. Eran 40 hombres a caballo que transportaban unos sacos. ...y se detuvieron cerca de una enorme roca al pie de la montaña. ¡Llevan espadas y dagas en la cintura! Deben de ser una banda de ladrones. ¿Qué estarán haciendo en el bosque? Uno de los ladrones que parecía el jefe... ...se puso delante de la roca. ¡Ábrete, sésamo! Alibaba no podía creer lo que estaba viendo... Wow. La roca era la puerta de entrada a una oscura cueva Los ladrones desfilaron dentro de la cueva y la puerta se cerró tras ellos Alibaba estaba impresionado y no podía mover un solo hueso de miedo Tras un tiempo la puerta se volvió a abrir y salieron los ladrones con las manos vacías Dejaron los sacos en la cueva Los ladrones subieron a los caballos y desaparecieron del bosque. ¡Guau! ¡Wow! ¡Debe de ser el escondite del tesoro! Alí Baba no pudo resistirse a entrar en la cueva. Se puso delante de la roca y gritó. ¡Ábrete, sésamo! La puerta se abrió como antes. Alí Baba entró en la cueva. ¡Oh! ¡Oh! Había enormes montañas de oro, plata, utensilios preciosos, diamantes, rubíes y muchas cosas más que Alíbaba no había visto en su vida. Alíbaba se frotó los ojos incrédulo, pero todo estaba cubierto de oro. «Me llevaré unas monedas. Los ladrones no se darán cuenta». Alibaba llenó una bolsa de monedas y se fue a casa. ¡Mira lo que tengo! Alibaba batrió el saco de oro delante de su mujer. La mujer quedó atónita ante tal cantidad de oro. ¡Oh! ¿Ha robado estas monedas? Es una larga historia. ¡No he robado nada! ¡Ya era robado! <risa> Primero lo contaré. ¡No! No podemos contar tantas monedas. Ve a casa de mi hermano. ¡A por una báscula! La mujer de Alibaba corrió a casa de su cuñado. Querida, déjame una báscula para esta noche. Te la devolveré mañana por la mañana. ¿Qué vas a pesar? Nada, unos granos. La mujer de Kasim era una mujer muy astuta. Pensó que Alibaba no podía tener tantos granos para pesar. Así que pegó cera en la báscula y se la dio a la mujer de Alí La mujer de Alí pesó las monedas de oro y se puso muy contenta con la cantidad. Somos ricos. Podremos comprar lo que queramos. No tan rápido. La gente sospechará. No podemos permitir que la gente descubra nuestro secreto. La mujer de Alibaba aceptó la condición de guardar silencio, pero el segundo día, la mujer de Kasim descubrió el secreto al ver la balanza. Inmediatamente informó a Kasim de la riqueza de su hermano. ¿Alibaba tiene monedas de oro? ¿Dónde las ha conseguido? Tengo que averiguarlo. Kasim sentía tanta envidia que no podía dormir. Así que partió inmediatamente a casa de Alibaba. ¡Ali! ¿Cómo estás, hermano? Vengo a preguntarte si necesitas algo. Jamás dudes en pedirme cualquier cosa que quieras. Tu hermano mayor siempre estará a tu lado. Oh, hermano, me alegra que te preocupes por mí, pero ahora soy muy rico. No necesito nada. ¿Rico? Cuéntame eso. El inocente Alibaba no pudo mantener el secreto en su interior y le contó a Kasim todo lo de los ladrones y la cueva. ¡Eso es genial! Iré allí mañana. Después de todo, tu dinero es mi responsabilidad. Tengo que hacerme cargo. Eh, ¿Cuál es la contraseña para abrir la cueva? Ábrete, Sésamo. ¡Ábrete, sésamo! ¡Ábrete, sésamo! ¡La recordaré! ¡Ábrete, sésamo! A la mañana siguiente, Kasim salió de su casa con cuatro robustas mulas para transportar el oro. ¡Seré más rico que los ricos! <risa> Llegó a la cueva y gritó... ¡Ábrete, sésamo! Y la puerta se abrió y se cerró tras él. ¡Sorprendente! ¡Increíble! ¡Cuánto oro! ¡Cuántas gemas! ¡Sacaré todo esto de aquí! Casim metió todas las monedas y las gemas en sacos, pero cuando llegó a la puerta para regresar, se quedó allí pensando... ¿Cuál era la palabra? ¡Ábrete cebada! ¡Ábrete trigo! ¡Abre la puerta! ¡Ábrete puerta! ¡Que alguien abra la puerta! Con la emoción, Kasim había olvidado la contraseña y se quedó encerrado en el interior de la cueva. Tras un rato, oyó cascos de caballos. Los 40 ladrones habían regresado a la cueva. ¡Ábrete sésamo! Cuando la cueva se abrió, encontraron a Kasim arrodillado en la puerta. Sin hacerle ninguna pregunta, el líder lo mató con su daga Y dejó el cuerpo dentro. La mujer de Kasim fue a ver a Alibaba para informarle de la desaparición de Kasim. ¡Ha ido a la cueva! ¡Iré y lo encontraré! Alibaba fue a la cueva y encontró el cuerpo de Kasim en el suelo. ¡No! ¡Oh, no! Lo subió a una mula y lo llevó a su casa. La sirvienta de Casim, Morgiana, oyó el incidente. Nadie puede enterarse de cómo murió. Iré al médico a por unas medicinas para fingir que está enfermo. Mañana por la mañana fingiremos su muerte. Todos estuvieron de acuerdo con ese plan. Pasaron unos días, pero la mujer de Casim no pudo soportar tanta pena y murió. Ya no tengo a quién servir. Por favor, permitidme trabajar en vuestra casa. Alibaba sabía que era una chica inteligente y que sería de gran utilidad en el futuro, así que acogió a Morgiana en su casa. Al día siguiente los ladrones llegaron a la cueva. ¿Dónde está el cuerpo? Alguien más conoce nuestro secreto. Es la riqueza que hemos acumulado en toda nuestra vida. Antes de perderla, tenemos que averiguar quién es nuestro enemigo. ¡Id a la villa y averiguad quién ha muerto recientemente! Los ladrones se dispersaron por el pueblo para descubrir a la persona. Un ladrón entró en la casa del médico. ¡Hola, doctor! ¿Sabe quién ha muerto en estos últimos días por aquí? Sí, murió Kasim. Le receté una medicina cuando su sirviente me describió los síntomas. Pero murió. Lo siento mucho por él. ¡Qué desgracia, y... ¿Dónde está su casa? Nadie vive en la casa, pero tiene un hermano, Alibaba que vive en el callejón. El ladrón sospechó que Alibaba había sido quien se había llevado el cuerpo, así que fue a su casa por la noche. No había nadie en el callejón. Hizo una marca en la puerta. Mañana traeré a la banda y mataremos a todos los de la casa. A la mañana siguiente, Morgiana vio la marca en la puerta. Morgiana inteligentemente imaginó que la familia estaba en peligro. Puso la misma marca a todas las casas del callejón. A medianoche los ladrones llegaron al pueblo, pero estaban confusos porque todas las casas tenían la misma marca. Regresaron decepcionados. Iré yo mismo mañana a averiguarlo. El jefe decidió averiguarlo personalmente. Como era más inteligente que los otros, no marcó la casa, sino que la observó tan detenidamente que la recordaría perfectamente. Pidió cuarenta mulas y cuarenta barriles vacíos. Llenó un barril de aceite. Mandó a los ladrones esconderse en los otros barriles. El jefe se disfrazó de mercader de aceite. Fue a casa de Alibaba. ¿A quién busca...? Soy un mercader de aceite que viajo a Asia a vender aceite. Se hace de noche y estaba buscando un refugio donde pasarla. Es una gran distancia. Por favor, entre a descansar. Primero enséñame los barriles. Oh, ¿por qué no? ¡Claro! Una chica tan guapa como tú primero debe velar por su seguridad. Pero Morgiana abrió el barril lleno de aceite y se convenció. El jefe respiró aliviado. Todos entraron. Morgiana preparó una deliciosa cena para la noche. La sirvió y se fijó en uno de los anillos del dedo del mercader. Se dio cuenta de que era parecido al que Alibaba compró con el tesoro. Volvió a dudar. Se acercó lentamente a los barriles y los golpeó. «¡Ya podemos salir, jefe!» Morgiana comprendió el plan. Comprobó todos los barriles y encontró un ladrón oculto en cada uno. Cogió el barril lleno de aceite y lo calentó en una gran caldera. Después vertió una buena cantidad de aceite en cada barril. Así se deshizo de los ladrones. Por la noche, el jefe salió a llamar a sus ladrones, pero cuando abrió el barril quedó conmocionado y aterrorizado. Estaba atrapado en su propia trampa. Salió corriendo despavorido. Al día siguiente, Moriana le contó el incidente a Alibaba. Me has salvado la vida. No sé cómo puedo agradecértelo. De ahora en adelante serás un miembro más de esta familia, no solo una sirvienta. Gracias, señor. Todos permanecieron juntos como una familia feliz. Alibaba era la única persona que sabía el secreto del tesoro de la cueva. ¡Ábrete, sésamo!